Fronteras del futuro Fronteras del futuro, como siempre, con Javier Sevillano, Javier, muy buenas bueno, Buenas noches Oye, ¿cómo se puede regular el aire acondicionado? Yo que Me gustaría regularlo con la mente, cada uno a temperatura corporal, según pudiera Individual, o sea, sería Individual Sería la inventazo Como la velocidad en Internet Claro Cada uno una cosa personalizada. Exacto. La quiero a 17 gigas. Yo, claro, pues cada uno que tuviera la temperatura Yo, por ejemplo, a 22, a 23. Claro. Y tú, no, pues yo la quiero a... A que vaya 17 gigas. Sería maravilloso. Oye, ¿os acordáis? Estoy pasar la información, Javier. ¿os acordáis cuando hicisteis la comunión? ¿Eh? Hace mucho ya ya lo sé que ya hace mucho. Yo sí. Os, os yo no. o, o, grabaron alguien tu, vuestros papás no. grabaron la comunión no. en Además, aquellos. yo tengo trauma, tengo os trauma. Os acordáis de los tomavistas de 16000, eran 16 minutos no, no o, no no no no o de 8, nosotros estaban antiguos. 8, 8. Eran 8 minutos o de 8 o de 9 para verlos. Como que allá aquellos tomavistas de qué, <ríe> os acordáis de, de manivela y todo. Que sois vosotros y yo, bueno, yo sí, soy muy veterano sí, ya, muy por, veterano. ¿Sabes por qué tengo trauma? Porque no hubo Verás, ni, no, ni fotos. No, eh, pues por ahí va la cosa. Ah. Cuando tocaba, eh, como tampoco era una, un tema que me eh, decían, sí, sí, hay que hacerlo tal. Es como que me dejaron, me dejaron a mí, ¿quieres o no quieres? Y yo, pues no sé. Y entonces eh, cuando me tocaba no la hice. No, ah. Pero luego es como que me motivé pues, al año siguiente. Y lo que tú dices, tenía en el, el recordatorio correspondiente una foto, que hicieron fotos de estas de recordatorio, pero luego no tengo ni un solo ni eh, foto. eh, el reportaje fotográfico, ni, ni nada. la famosa foto de estudio. Nada, nada. Solamente eso chiquitito, ya te digo, si tengo dos modelos de recordatorio, sí, sí, que ahí hay salgo, hay salgo, salgo, pero luego en tamaño grande, nada. Pero es que tiene más miga la porque claro, yo como estaba siempre como medio quejándome, porque yo tengo dos hermanas mayores y ellas tenían mmm, fotos para aburrir, Todos. digo, bueno, y yo nunca voy a tener un, un, un, un poco más de fotos a o tal. Ver. Hija, venga, no te preocupes. Ponte otra vez el, el vestido. Voy a poner. Ponte a, mí otra vez a mí me pasa igual. Mi foto de estudio de la primera comunión es un mes después de hacerla. <risas> <risa> me tuve que volver a poner aquella aquella casaca de marinerito no sé qué que a mí me reventaba y pero fue un mes después de verad verás de marinero buenísimo buenísimo sí. oh, bueno pues pon, pon, pero yo no al estudio no aquí en el en el en el jardinicito aquí en el patio de casa bueno venga a ver mira acá mira allá venga bum bum bum bum y luego resulta que no tenía carrete. No Bueno, pues eso ya nos va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Porque el futuro de las imágenes de la televisión viene corriendísimo. Sí, aquí 17G. viene, a 8K ya. A 8K es lo que está por llegar. Estamos actualmente sí, exactamente. Está en los 17G, que lo que ha leído en la cabecera de la información que traigo de mi de mi chuleta. Los televisores claritos y Bueno, pues os lo cuento. Ya, ya ha habido aquí en España la primera emisión en 8K Lo que pasa es que, claro, nuestras televisiones, las del Común de los Mortales, no, no está están preparado. Preparadas. El que más tiene la UHD esta, la QLED, que son televisiones para 4K. ¿no? La primera emisión que se ha hecho en España en pruebas eh, ha sido eh, aquí en esta casa, el, debate, eh, el segundo debate que hubo sobre la, de las elecciones generales que Uy, se, que celebró, esa, que se celebró en esta casa, en Antena 3. Esa se emitió y se hicieron las pruebas Con, con Samsung, fue la que tiene las cámaras para grabar y para emitir estas, estas, eh, eh, en estas calidades y lo emitió, lo que ocurre que lógicamente no lo, vi, no lo pudimos ver en esa calidad porque la mayoría de las televisiones en España no, no son todavía de 8K, pero ya se hizo ahora lo que ha ocurrido es que Samsung ha hecho recientemente unas pruebas, ha grabado unas pruebas en el circuito de Jerez con el equipo de Honda Repsol, en el que sabéis que corren Mar Márquez y, y Jorge Lorenzo los dos pilotos españoles entonces hizo unas grabaciones en 8K que después de pasar por, por postproducción pues las ha emitido eh, para un círculo de, de gente en el circuito de Montmeló, ¿no? es una, una de las eh, pruebas que han hecho recientemente que hay una resolución maravillosa? Claro, vamos ¿no? a ver eh, eh, eh, se pueden ver en, en la plataforma Vimeo Lo que pasa es que ahí no se pueden ver en 8K, sino solo en 1080, que es uno de los estándares más habituales para vídeos, para Internet, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, eh, como digo el buen resultado que dieron tanto la emisión de, de las pruebas que se hicieron durante el debate de, de las elecciones generales y, y en estas pruebas que se han hecho de, de, de, de, de sí, grabadas grabadas en Jero y emitidas en Monmelo pues eh, eh, han sido en vídeo a 60 fotogramas por segundo que es un estándar bastante superior a lo que hay habitualmente esto lo, lo grabaron con un, unas cámaras de la como digo de, de Samsung que eh, son capaces de grabar vídeo a 8K y a 60 fotogramas por segundo con unas profundidades de color eh, superiores a las a las actuales en 16 bits, no que son mucho más eh, unos colores mucho más nítidos y definidos de los que actualmente podemos ver. Pero les podemos <coughs> decir a los señores de Samsung que nos, que nos envíen, uno, que claro, nos envíen una, <risa> nos tele una a... televisión sí. con esta resolución Que nosotros la haremos buena cuenta es... y diremos buena cuenta claro. de si realmente los programas y todo lo que ellos están grabando, pues <risa> tienen una pues resolución okay como no. prometen. Bueno, esto lo han no grabado. Individualizada para cada uno, ¿eh? no una para los tres. Bueno, pues eh, oh, esta es que gente si lo han grabado no, Este <risa> día con vosotros, Podríamos por favor aquí. ya en verano que me vais a tener en la a... casa rural, Dios mío de mi vida así que no me dejáis. Bueno, esto lo han grabado en un formato que, es capaz que, que está sin comprimir para poder eh, después pasar por la sala de, de postproducción y editarlo adecuadamente como han hecho con, con lo que han grabado en el circuito con las motos ¿Por qué han elegido las motos después de haber elegido eh, Samsung eh, el, el El debate. Porque los políticos a... están como una moto. Exactamente, están <risas> <risa> Una las imágenes del debate eran muy estáticas, ah, relativamente estáticas, meta que de las motos se puede sacar eh, muchos más juicios de valor, muchas más eh, conclusiones para mejorar el, el formato, el vídeo, las cámaras de grabación, etcétera, etcétera. Y el, eh, a la hora de, de haber sido editado, las imágenes son mucho más espectaculares, al recoger cada uno de los detalles que durante una carrera de moto se, se, se realiza, ¿no? A mí me gustaría, como estoy en plan peticiones, igual que he dicho antes lo del aire acondicionado. Los Reyes Magos son en diciembre, bonita. No, son enero. <ríe> en enero. En enero, perdón, perdón. En <ríe> enero, pero bueno. <ríe> ¿Enero? <¿Qué> me gustaría, <ríe> ¿Qué me gustaría no fuiste que... Mi no, clase, ¿o qué? <ríe> no, me refería a Papá Noel. No, no, no pero eso son en diciembre. A ver, los, es, reyes, los reyes Magos, que eran tres, Melchor... Mira, puedes pedirte la cámara. No, espera, Mira, te voy a decir, la cámara se llama Red Monstruo, Ah, el monstruo, es de la marca Samsung Y la puedes pedir a... Pa Yo creo que se la tienes que pedir a, a Papa Papá Noel, Noel Y a los, cuatro, a los otros tres porque A, a Papá y, y, y a los otros cuatro otros tres, los otros. Se le ha cosado <risa> <risa> Iba a decir... <risa> Porque les puede salir por unos 79.500 dólares. La, solo la cámara de grabación. No, solo ¡Ostras! Lo que es la, el, pues entonces tiene lo que, que yo quiero. Tiene que tener lo que yo quiero. No, solo es esto solo es el cuerpo, el cuerpo de la cámara. Si quieres ya más accesorios, como tiene que llevar una cámara, el esteticán, el estabilizador y todo eso, los accesorios aparte. ¡Joder! Ah, o sea, ve vale. pidiéndosela ya y portándote bien. Vale, por, vale. vale. No, entonces, no me extraña que es mí, esa televisión... Los, bueno, los a 8K... No, esta es la cámara... Que graba claro, pero te la te, te, te, te cámara. Bueno, te, te, te, te, te, te luego hablaremos, luego hablaremos tener, de eso. Es claro, eso es eso la, es la, la, la grabación, creadores. luego la, la retransmisión, claro. lo, lo que nosotros vemos en la televisión, lo, lo hablaremos de Bueno, hago, hago mi petición. Venga, lo, hago petición, hago mi, petición. mi petición es que ya que esto es tan moderno, una técnica tan avanzada, que a mí me encantaría... Pues eh, tener la posibilidad, igual que hace Pablo Motos en, en su programa El Hormiguero, ahora voy a ralentizar. Con claro, cámara bueno, pues lenta tienes, voy a ver claro. pide, esta pide, imagen. Pide por esa boquita. ¿Ves? Porque ¿ves? el 8 en efecto, lo tiene. Porque hay situaciones en que sí, todavía... Que en es que es muy lista. Las limitaciones técnicas... Mm, mm, todavía hay muchas limitaciones en, estas, eh, en esta tecnología y lo que eh, hay que rebajar la frecuencia del vídeo de esos 60 fotogramas que hemos hablado a 30 fotogramas por segundo ¿no? eh, esta cámara, la, la red monstruo 8K, solo graban a 60 fotogramas por segundo FPS, eh, frames por segundo ¿no? lo que ocurre es que eh, a 60 como máximo ¿no? quiero decir, y para que Sea, poder hacer este efecto que tú dices de cámara super lenta en calidad 8K si así me gusta, me lo se, necesita, se necesita todavía una frecuencia mayor superior a los 60 fotogramas por segundo mm -hmm. para que la calidad sea 8K entonces todavía existen unas limitaciones técnicas que con todas estas pruebas y, y el avance tecnológico tan rápido que hoy día existe pues esperan que no en demasiado tiempo puedan mm, emitirse estas eh, imágenes tan súper lentas que tú necesitas a calidad 8K. Fíjate, en el mundo de lo digital ha sido la mayor revolución su aparición, su eclosión, ha sido la mayor revolución en muchísimo tiempo, similar a la llegada de la imprenta pero nos sé, pensamos que eso se detuvo no no, no sí, el mundo que es, digital va en progreso es que lo que, y esto es una lo parte que de hoy él, lo ¿no? que hoy es novedad en muy poco tiempo se ha quedado obsoleto sí, como estamos como estamos viendo mira fíjate para para haceros una idea el, la toda esta calidad que necesitan estas cámaras evidentemente representan un reto a la hora de almacenar esas imágenes en los no solo en las cámaras de grabación, sino también en los receptores, en las televisiones. ¿no? Eh, cada hora de vídeo de 8K grabado, en esa frecuencia y a esa calidad tan alta, ocupa más de un terabyte. Es decir, los famosos, o los que tú has comentado, 17 gigas por cada minuto de vídeo que necesitan de almacenamiento. Con lo cual, estas cámaras necesitan unos almacenamientos muy superiores a los que hasta ahora tenían las televisiones para poder dar el rendimiento óptimo y sacarle todo el, disfrutar de, todo esto, de el esta partido. tecnología eh, disfrutar al 100% ¿no? <coughs> eh, lo que ocurre es que eh, ya hay un sistema de almacenamiento de alto rendimiento para que eh, el, el, el avance tecnológico no se quede a media ¿no? Lo que ocurre es que hay otro componente, que es lo que hablábamos antes. Esto es por la parte de la grabación, pero luego la parte de la retransmisión, la parte de la recepción, es decir... Tú puedes grabar contenido, claro, pero necesitas... Mil, pero si claro, 500, que, que, que lo que ocurre ahora es lo que ocurrió, que como hemos el dicho, con la emisión del debate. Se, claro. se grabó, se emitió en 8K, pero, pero nadie, lo recibes, nadie lo lo recibes tal cual la tecnología. Porque no tenemos, no tenemos bueno, la posibilidad solo hay, de recibir en 8K. En España cosas. solo hay una televisión... Eh, comercializada a día de hoy en eh, no 8K, solo hay una que evidentemente es de Samsung y está al módico precio de aproximadamente entre un poco menos de 4.000 y 5.000 euros de ah. televisión. Y una, y cosa y café, cena, una cosa, café. Una cosa... Vale, eso es todo lo que gasta, eh. Voy a seguirme de frente. Café. Entre lo que cuesta la cámara para grabar y lo que cuesta la televisión para eso, dan de codo. Vamos a dos cas Y entonces Llegado hasta aquí. Oye, estupendamente. Y el, el vídeo VHS, ¿qué hago <risa> con él? pues lo puedes, lo puedes poner en, <risa> en Vintage, en la, zona, en la zona Vintage de tu casa. del, del caso, pero, no, ¿Y qué bueno, hacemos con el beta? O, o, o, existe otro problema. Claro, tú puedes comprarte Ustedes el vídeo. O sea, las productoras pueden producir contenido uh -huh. en 8K, maravilloso, en 16 bits de eh, colores, una gama de 16 bits de colores, 60 fotogramas, ver las, las motos a Mar Márquez maravillosamente super le lento, Todo, todo eso y, le quitas el sudor mientras o le puedes subir y bajar la visera mientras pilota. El, es decir, todo eso puede ocurrir, pero claro, falta otra cosa. Si tú en tu casa no tienes una conexión a internet lo suficientemente potente. Oh, entonces ya, para, olvídate, pues entonces No vale lo para nada. Lo mío es peor. Vale mínimo necesitas, mínimo, solo, solo para la televisión, para este tipo de televisión, necesitas una conexión a Internet de 80 megas por segundo. No, o no, sea, sí. no, hay, hay ya comercializadas por parte de Telefónica y Orange y todo esto. A 600 en, megas, a no llega a, mamos, a mejor, para nada. No, a lo mejor no a todas las zonas. Pero sí si es cierto... Que eh, ya hay paquetes de 600 megas, pero claro, ahí te, ahí tienes que incluir la televisión, los móviles, las claro, conexiones claro. Eh, de tus eh, yo, eh, ordenadores. Yo quiero fibra cuántica. La, la, los teléfonos, no, no sé qué y tal. Entonces, Uy, ya y hablando eso, de, la, de fibra cuántica. Solo para, eh, esta, perdona, solo para la televisión esta necesitas, digamos, reservar 80 megas. Yo, yo, o sea, que yo, son unas, yo robo una, una cosa de, de, de, de gastos y todo eso, que luego te tienes que hacer de nada. de HBO, se veo de, de, de todo y todo. Yo y que pido no, no, no, no, no, la velocidad y los megas. Es mucho más barata la radio. Y, y, la gratis. velocidad y los megas que tengo en casa, to, todo el mundo pato, dice... Mira, Mar Marquez, 20 megas, él. 40 megas. Yo, ¿tú no me yo ¿tú Mentiras, que es mentira. No me llega una mega Casi, claro. era más rápido creo sí, que, lo que lo tengo No, es que es, un, es que es mentira. O sea, es, es que no, no tiene que nada que, que ver lo no, que no, con, con te dicen fibra, con la fibra. La fibra sí te llega la misma Yo tengo hacia. fibra y no. Pues no será una buena fibra. Me la deben de estar robando. No, no será buena fibra, no, no sé. Pero si te digo o te la están robando, los vecinos, Sí, sí. O algo. Pregúntale a tu hija. No, me lo han ver, dicho. A, a ver, pregúntale no, a tu no, hija. Lo, que a, con a, la fibra. A, a mí me han sí. dicho que tal y como tengo... Trujo está cogiendo las ...de mala la velocidad, escondida. seguramente que hay alguien que me está robando. Pues, hija, está, está enganchado. Bien, yo tiene que que sé. el mono ahí. Cómprate unos Doberman y que os lo Porque aviando, la fibra es lo que sale de la centralidad te tiene que llegar a ti, casa. Bueno. Hablando, del cuántico, wifi, no. <risa> Hablando del mundo cuántico... Tendrá mucho wifi Mucho wifi seguro. Hablando del mundo cuántico. Dígamelo. En la siguiente hora del programa vamos a tener hoy la Rosa de los Vientos entre la 1 y las 5 de la madrugada. Tenemos una hora extra. Va a estar con nosotros una especialista en el mundo cuántico, una gran física... Eh, Desayuno con partículas era uno de sus libros. Sonia Fernández en Vidal, que va a estar de ahí con nosotros. Tiene una eso, preciosa, pues no habrá que perdérselo que nos cuenta porque el futuro de todas estas el cosas es pasa por ahí. Pasa sí, sí, por sí. La, la física cuántica, la tecnología cuántica, los ordenadores cuánticos. Los todo va cuánticos, por ahí. Estos. Prácticamente todo. Todo, todo va a ser cuántico. Todo va a ser cuántico menos la realidad. Menos los sueldos. Eh, exacto. No, los sueldos también son cuánticos cuántico, que no llegan. Cuántico, <risa> cuántico, <risa> cuántico eso poco, bien, ¿no? Eso está bien. Cuántico poco. Cuántico poco me ha tocado. A este mes, bueno. Van a ser cuánticos porque van <risa> a ser invisibles. Pues, claro, no llegan, no llegan. Pues, pues no, el futuro no es... llegará un momento y no a mucho tardar que Todo, todo, y, y dará un, pas, un, un paso exponencial respecto a lo que hoy nos parece una maravilla, y cuando la, la tecnología cuántica sea accesible comercialmente a, a, a todos los usuarios, al gran usuario, el... el paso exponencial que va a dar esto va a ser todavía mucho más increíble. Pero claro, lo que tú tú es que has sido muy, muy avanzado en estas fronteras porque realmente esto hoy por hoy en las casas, tal cual tenemos eh, contratado el wifi, es imposible. No, que wifi, que de eso se trata, claro. No, no. Esto, es, esto estamos en una sociedad de consumo. Que no, que no, que no da eh, Silvia, una sociedad de consumo aquí se usa, taca, taca, taca, taca, las zapatillas <risas> ni que del niño, el no sé qué de la niña, la el wifi, mamá, que no Tengo wifi, mamá que no puedo hablar, mamá que no puedo chatear, mamá que no puedo bajarme y tal, y, y, y papá y papá, yo papá, yo papá mamá y papá. Mamás <ríe> y papás, claro. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Evidentemente, y de eso se trata, el que de ir cotizando a, la, a estas empresas. La, en la Casa rural, avisos, de os aviso que no hay wifi. No hay wifi. No. ¿Pero me vas a poner tirolina? Sí, claro. Ah, vale, vale. Claro, claro. Que nos iremos eh, durante el programa de agosto, que lo contaremos. La yo, este vientos, año, ¿dónde íbamos a ir? La Rosa de los Vientos eh, sigue en agosto, con el mismo horario. Bueno, habrá modificaciones cada día y lo vamos a ir eh, contando. Pero la Rosa de los Vientos eh, va a salir durante agosto, vamos a hacer el puente en temporada y final de una ¿En, temporada. ¿En dónde? ¿En una, y y ¿En una ahí. casa por rural por ahí? En una casa rural y con muchos invitados. Bueno, vamos habrá habrá, habrá cosas, buena ahí, conexión nuevas. wifi ahí. Algunas eh, que vamos a recuperar. la buena conexión y cómo vamos a hablar. no, no. Pues no, en 8K, pero, pero. en televisión 8K. Claro. Ya se está empezando a ver o se está empezando a emitir y dentro de poquito también se va a empezar a recibir. Nosotros pero es una tecnología que... que va a multiplicar por cuatro la calidad que tenemos ahora en la imagen, que ya es alta, pues va a ser... Cuatro y como veces pasadas, esas eran las fronteras del la Se van de a ver Entonces, las arrugas divinas. Sí, eso <risa> los actores se quejaron cuando empezaron la ultra-alcha oh. definición y actores sí, de actriz sí, sí, sí. decían que se les veían las imperfecciones las arrugas, del rostro. Las, las que arrugas, el no la maquillaje, maquillaje ella, todo, todo, la arrugas todo, todo, todo, todo. La verdad sí, es que sí, cuando sí. salieron y empezaron estas grandísimas definiciones que tenemos hoy, los grandes actores, tanto nacionales como internacionales de Hollywood, decían que los primeros planos les salían todos los defectos. Pues que hagan como Sara Montiel, que se pongan la media... La pinza, ya está. y la sí. la, se la pinta, Sevilla la pinza de pinta en las arrugas de ¿no? con una, una pinta de la ropa la ¿no? pobre de el que mal hubiera pasado en estos tiempos eh de la tecnificación en Collins las fronteras del futuro cuando vemos una película o se ve una emisión con una de esas de televisiones que yo no tengo no pero cuando se ve así es angustioso yo me compré una televisión en 3D una sí. en 3D y solo pude ver una película. <risa> porque se te nadie, gastó enseguida. Ya, ya no, porque no, la tecnología nadie no producía, se emitía. Nadie, producía, claro. nadie prácticamente no se produjeron. Eh, eh, en, Fuiste muy conten moderno. contenido en 3D. Una avatar, película, avatar. Bueno, avatar sí, la verdad. Una en hay, 3D no, en 4D. 4, 8D, 8D, las 8K. noticias ahora en onda cero y después continúa hoy hasta las 5 de la mañana en La Rosa, de los vientos.